Eureka Nos hemos confinado todos ¿eh? ¿Todos? Menos la luna ¿Por qué? Para que salgamos al balcón Y la veamos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 analizaron quinientos sesenta y cuatro mil treinta y nueve nacimientos, ahí es nada, que son un montón entre 1997 y 2001 a lo largo de 62 ciclos lunares y no se encontró ninguna diferencia estadística significativa, pero ni en el número de partos, ni en el Alguno tipo de Alguno diría que la muestra igual era pequeña, ¿no? <ríe> ni multíparas, <risa> ni complicaciones, nada. Ni en luna llena, ni, ni, en, ni en ninguna fase, vamos, pero es curioso, ¿no? Siempre se ha asociado también la luna con la mujer, los ciclos, sí, sí, la fertilidad, sí. entonces es normal no que, que, que existan estas creencias. En el Hospital Príncipe de Madrid también hicieron un estudio ¿eh? y llegaron a la misma conclusión eh, por lo tanto son mitos hay mucho mito y mucha leyenda eh, mucha magia pero tenemos eh, que desmontarla ¿no? que no hay una relación entre los eh, crímenes y la violencia de la luna y por otro lado una, hay una relación entre los partos y la luna pero nos preguntamos has mencionado a la mujer ¿no? el mm. ciclo de la mujer, el calendario de la mujer el <risa> calendario menstrual es de 28 días como el <risa> calendario lunar ¿hay alguna relación?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 Si queremos eh, conocer a alguien y tener pareja, mejor en cuarto creciente que menguante, ¿no? Pues mira... O mejor en cuarto menguante que en creciente, no lo sé. Eh, ya ya, me, primero, ve, ya me veo la, luna. la luna. No, no, esta semana me viene más que dar Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno es que ese cuarto creciente, menguante, luna llena o nueva para todos. Eh, pues sí, y qué bonita esa la luna. Claro, eh, pero ¿cuál? ¿La ¿La nueva?